...ponerle fin a la... sino que es una excepción puntual basada en criterios técnicos y sanitarios. A ver si la Ministra de Producción de la provincia, Fernanda González, eh, la tiene más clara que nosotros, seguro. Fernanda, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, eh, buen día y te consulto en principio eh, por esta el levantamiento parcial, estamos diciendo, de la barrera sanitaria. Ahí tratábamos de explicarlo técnicamente, que no es un levantamiento de la barrera, sino una excepción. Pero contanos vos, ¿qué es exactamente bueno, lo, la que, lo que, que se la dice? Bueno, la verdad que estamos, esperemos que esto dure, vamos a decir antes que nada, claro. pero bueno, por supuesto creo que como pampeanos tenemos que estar contentos porque es un reclamo que se viene haciendo hace muchos años y, y que bueno, que por suerte hoy hemos tenido una buena noticia, que, que eh, lo aclaraste muy bien, esto en realidad permite el paso de un determinado corte de carne y algunas otras cuestiones Pero es importante que haya una barrera fitosanitaria, en, en, porque tiene que ver no solamente con la producción de carne, ya sea ovina, caprina o, o bovina, sino también hay, un, hay una actividad muy importante en el sector frutiotícola. Entonces, que haya una barrera fitosanitaria es importante. Está bueno que lo aclaren y, y está bueno que ahora permitan el paso, aunque sea, de un determinado corte de, de carne, que es la carne que tiene hueso plano. Uh -huh. Fundamentalmente lo que dice la resolución que salió publicada hoy es eso, que permite el paso de aquellos cortes con hueso plano que es el asado. Eh, Fernanda, buen día. Juan de Pia te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, eh, esto es solamente la, la diferenciación es por corte o también por cantidad de de, de, de o sea con, de carne, ¿no? O sea, pueden pasar los kilos tiene que sean... Que ver... Mirá, sí, sí, porque eso, a ver, eh, comercialmente nuestra provincia está muy vinculada con todas las provincias del sur, porque nuestros frigoríficos que tienen estándares sanitarios importantes, eh, vos tenés que tener habitación federal para poder pasar, pero aparte de nuestros uh -huh. frigoríficos son todos exportadores, eh, eso ya vienen trabajando, esto lo que hace es abrirles un canal más de comercialización y, y todo eso que llevaban sin hueso, ahora va con hueso. Claro. Eh, no tiene que ver con la cantidad sino con la cuestión si bien está de están eh, estaba fundamentado por senasa en la resolución anterior del riesgo insignificante y que de, de transportar es la carne con hueso eh, bueno yo creo que hubo una negociación importante porque esto es político así que hubo una negociación donde se permite el paso de este corte en particular así que yo creo que es un avance importante y mmm, Que, que, que es nada, es un, la verdad que es importante para todos los campeanos, importante para la industria frigorífica, eh, la verdad que la, la última reunión de mesa, de mesa agropecuaria, no sé si ustedes recuerdan, que estaba presente el gobernador, el gobernador les propuso a todas las entidades y a los y también a los frigoríficos eh, hacer una declaración conjunta del, del, del sector productivo campeano Y también se pidió una audiencia, que si bien no tuvo respuesta el gobernador, pero más allá de eso, la noticia es excelente, es buena, es lo que venimos reclamando, así que por supuesto que es bienvenida. Bien. Y Fernanda, te consulto por una cuestión, quizás fue marginal cuando apareció la primera noticia del levantamiento de la barrera en las condiciones que apareció en ese momento, pero hubo a, a quienes, y cito el ejemplo de Ricardo Moralejo, que fue ministro en el mismo lugar en que estamos vos hoy... Eh, dio a entender que esto podía derivar en un aumento del precio de la carne en nuestra provincia. ¿Eso puede ser? Mira, en este momento está muy retraído el consumo, muy retraído, pues bueno, está retraído, no sé si en cantidades, pero sí se, se, se ha notado una baja en el consumo. Eh, yo la verdad que el, la, el consumo está respondiendo de muy raro últimamente, o sea que la gente tiene la capacidad de compra que tiene en, en muchos sectores ha disminuido, entonces ya casi a muchos les cuesta acceder a un corte de carne, no importa el valor, pero les está costando. Eh, yo no sé ese análisis del doctor Moralejo como lo hace, yo estimo que hay que esperar a ver qué sucede, porque no es que no va carne a la Patagonia, a la patagonia a las, a las provincias patagónicas por debajo de, del río Colorado va carne, de hecho el consumo eh, viene principalmente desde, desde todas nuestras zonas, porque ellos tampoco el volumen de productivo que tienen si bien es interesante para llegar a todos necesitan otras provincias o sea que ya tenemos un canal abierto y, y ahora lo que hace en ese canal es eh, aumentar que, que pase, ustedes vieron que cuando hay yo lo estoy repitiendo en las entrevistas pero es importante remarcarlo cuando se ven las noticias eh, de los distintos decomisos que hay en, en el límite, los controles en la FUMBAPA o en el SENASA en cuando uno pasa a Neuquén o pasa Río Negro, la cantidad de costillares que se tiran, sí, que, sí. Eh, que nos llevan los controles los controles sanitarios. Mm. Entonces, hay un mercado ilegal, esto también va a servir para decir, bueno, ya vas, ahora tenés las mm. condiciones para poder pasar como corresponde. Eh, así que, bueno, yo pienso que más que adelantarnos a, asegurar, a decir que va a aumentar, yo pienso que hay que esperar. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que hay que esperar cómo, cómo se mueve el mercado, que hay que esperar también... Eh, también uno, uno aspira que la a que los ciudadanos de, de las provincias rionero neuquén puedan acceder a este corte con calidad con inocuidad fundamentalmente y, y que no se los cobren más caros porque pasaron de manera legalalo o porque es más costoso llevar o, o producirlo ahí yo creo que esto da un poco también de posibilidad para que otros argentinos puedan puedan acceder a esto a un mejor precio Y, calidad también. Y, y, y, Fernanda, y si esto llegara a suceder, este este aumento de, del precio en la provincia de La Pampa, ¿puede ser o, o está pensado o, o prever eh, una intervención del Estado para que eso no suceda? No, bueno, yo te diría que primero esperemos hasta que esta medida se ponga en marcha, eh, que, que empiece la, la comercialización plena, Y ahí vemos, veamos los resultados. Yo para mí, la verdad que es muy difícil decir que va a aumentar o que no va a aumentar, porque también, vuelvo a insistir, tampoco la demanda de, de, ha cambiado, nosotros tenemos opciones de otros cortes, entonces eh, es un corte en particular, estamos hablando de un solo corte. Y, pero que debe el ser el corte, pero manda. Fernanda debe ser el corte que más se consume en la provincia de La Pampa o, o, o el que más busca la gente, sí, ¿no? Sí, entre el costillar... sí, sí, pero por eso. Yo no me adelantaría a hacer afirmaciones Ni, ni tampoco voy a cuestionar lo que dijo el doctor moralejo la verdad tenía su motivo la verdad que sí. yo no estoy en condiciones de decir que se va a afectar el precio de nuestra provincia yo para mí esto habrá que esperar a ver si realmente hay un aumento eh, no sé la verdad que no tengo el dato puntual de la de, de las provincias que están al sur de la barrera eh, cuál es el, el porcentaje que comen cuál es el consumo por, per cápita uno tiene maneja promedios nacionales Pero bueno, ojalá no suceda, por supuesto que es lo que todos aspiramos, que, que, nos, que nos suceda y que y siempre aspiramos a que el mundo pueda acceder a consumir carne, que es lo que tanto producimos de nuestro país. Te, te pido finalmente una reflexión bien de tipo político, pero ¿por qué esto que fue un reclamo de la Pampa de muchos años, muy insistente, eh, se resuelve parcialmente tan luego en este gobierno de Miley es una decisión que toma este gobierno, que es posiblemente el más dañino que ha sufrido la provincia en su historia desde el regreso de la democracia, pero sin embargo puntualmente en este caso aparece una medida que otros gobiernos no, no quisieron, no supieron, no, pudieron. no tomaron. mira es muy llamativo, como vos decís, que, que suceda ahora, pero también yo pienso que se dio el momento donde vos ya tenés, donde ya pasó, hay una historia atrás, hay un, todo un trabajo de prevención, de vacunación, de, de control epidemiológico. vos ahora estás en un lugar donde me decís por qué no voy a permitir que pase ese terminado corte? Yo creo que también las provincias patagonias patagónicas que, que están por debajo de la barrera eh, son provincias que acompañan a la gestión nacional y habrán hecho algún acuerdo. Eh, sinceramente no te puedo afirmar nada, porque no, no lo estoy desconociendo, porque esta noticia ahora no, no la, la conocemos todos, pero quiero entender que, que las provincias patagónicas, con sus razones y sus fundamentos, eh, ellos también defendían esta, este estatus que tenían, pero bueno, habrán hecho si, seguramente algún análisis de tipo eh, comercial, pensando a ver qué es lo que le genera económicamente a la Patagonia tener abierto algunos mercados o no, y seguramente debe haber algún acuerdo con las provincias, porque no creo que se hayan aventurado a tomar esta decisión sin tener el consenso, o por lo menos haber negociado esta excepción en este corte, que saben que es un corte demandado, como ustedes dicen, estamos todos de acuerdo, y que políticamente también les sirve. Vos me decías una licencia política, y evidentemente también políticamente está sirviendo. Y, y más allá de eso, insisto, si es una medida que nos beneficia como pampeanos, bienvenida. Este, pero también quiero remarcar lo que les dije hoy, es un reclamo que nuestra provincia lo ha encabezado por todas las provincias del, del, por arriba de la barrera, todos los gobernadores pampeanos han tomado carta en el asunto, todos en todas las reuniones donde participamos, hasta la del día martes reclamamos esta Senasa que, que se lleva adelante esta, este permiso, esta aceptación de poder pasar los cortes al sur, y bueno por las razones que sean, hoy nos encontramos con, una, con esta noticia y bienvenidos ella Ministra Fernanda González, gracias, y si queda algo por agregar, el micrófono está abierto. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por estar tan atentos a todo lo que pasa en la producción y, y poder transmitir en forma correcta lo, lo que está sucediendo, así que muchas gracias a ambos. Gracias. Fernanda González es la Ministra de la Producción del Gobierno Pampeano dando su mirada sobre la habilitación para la venta de carne con hueso plano al sur del país.